¿Cuál es la sensación que te queda hoy a cinco años de venir acá a La Plaza cada 18? Mira, en este momento de entera satisfacción. Chau. Y a los compañeros de la AC de Chile, no porque la marcha, si la decir. respuesta que dio Gracias. la ciudad de La Plata fue enorme, fue contundente. Logramos lo que siempre apuntamos a lograr, una marcha única, la plaza colmada de gente, no se movió nada, nadie durante toda la lectura del documento, que los documentos como siempre son largos, tediosos, que no se movió nadie, todo el mundo estuvo ahí de pie y aguantando. Se terminó la lectura y la gente no se iba. Entonces, es una enorme satisfacción. Por otro lado, bueno, como siempre, ¿no? O sea, esto de, de tener que seguir marchando con esta consigna duele. Y no hay forma de que no duela. Volver a, a tener que hablar de, de exigir la aparición con vida de un compañero es, es muy doloroso. ¿Cómo fue, digamos, mutando esa sensación del 2006 a hoy? ¿Cómo fue el cambio? No, eh, yo creo que lo que va juntando, yo creo que lo, lo que más va juntando es bronca. Eh, no hay otra palabra. Es bronca porque creo que en la causa y en lo que es el reflejo de esa causa es decir eh, lo que son los poderes públicos una y otra vez ponerte piedras entonces golpearte contra la pared y darte cuenta que no hacen no porque no pueden sino porque no quieren eso lo que te genera es bronca Porque cuando decimos, como decimos en las consignas, el silencio oficial es encubrimiento y a esta altura el encubrimiento es complicidad. Y cada vez es eh, la bronca es mayor. El dolor también es mayor. Pero, bueno, convencidos de que. Eso que decimos siempre, ¿no? la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que si, si alguna cabeza de estas que está por ahí adentro se le cruza de que nos van a ganar por cansancio, no lo van a lograr. No con nosotros y evidentemente no con esta ciudad. Con los miles en esta marcha hoy. No, te quería preguntar después de tantos años de lucha ¿Cuáles son las implicancias Y las particularidades de estar luchando eh, por, digamos, por la aparición con vida En democracia De alguien desaparecido en un régimen eh, Supuestamente o formalmente democrático mira Yo creo que nosotros pecamos de inocentes Primero Jorge no es el primer desaparecido en democracia Es una lista cada vez más enorme antes y después de esta segunda desaparición de Jorge. Pero pecamos de inocentes al pensar de que eh, el... no había capacidad operativa para que ocurriera nuevamente. ¿Por qué? Años marchando bajo la consigna de desmantelamiento del aparato represivo. Nunca logramos que hicieran nada. Quiere decir que ese aparato represivo está intacto. No solamente intacto, sino que a través de la causa supimos los números de aquellos que estaban implicados en el genocidio cometido entre el 76 y el 83 y que son funcionarios hoy de, por ejemplo, la bonaerense. De la bonaerense tenemos los números, pero eso no, no tenemos los números de qué pasa, cuántos hay en ejército, cuántos en marina, cuántos en gendarmería, cuántos en prefectura, cuántos en la federal, cuántos en la cide, cuántos en las policías provinciales. ¿Por qué íbamos a pensar de que no podían hacer? Y nos lo dijeron claramente. Pero bueno, yo integro la asociación de detenidos desaparecidos. Nosotros ya fuimos alguna vez encapuchados, ya fuimos alguna vez amordazados de eso sí te puedo decir que nunca más. No nos vamos a autoamordazar, no nos vamos a autoencapuchar, no vamos a dejar de persistir en la lucha. Es así.